Muchachos, muchachas, ¿cómo les, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días. Este es Joseph Valentine en nuestra segunda semana de Opción Sónica. ¿Qué tal la semana pasadita? Antes de todo, antes de empezar la música. Bueno, aunque ya, so ya, so ya está sonando, pero quisiera hacer. mandar unos saludos. Nadie eh, me los mando, pero yo quisiera mandarlos en su parte En primera instancia a Charo Rodríguez que el pasado 24 de agosto cumpleaños Charo muchas felicidades aquí de toda la producción de Opción Sónica nuestros extensos saludos también al señor Kirki Mayapsovsky del programa Universal Terror. y a Mike Contreras También cuatachos de nuestro queridísimo amigo Juan Mendoza, que el pasado 22 de agosto nos fuimos a celebrar su cumple ahí en un barcillo por las talleres de Hamburgo. El, el Blue Factor, se lo recomiendo, a si quieren escuchar un buen rock, se lo recomiendo ahí. El Blue Factor está sobre Hamburgo, casi es esquina con Génova. el comercial no fue pagado por ellos pero <risa> quería, quería promocionarlos señores buena buena la desvelada muchos saludos pues bueno también también un poco de tema quisiera ya vieron la, nuestra nuestra belleza méxico que tenemos bueno mejor dicho Miss universo perdón perdón por la atrocidad que acabo de decir nuestra Nuestra mis universo así podemos decir nuestra, ¿no? Porque yo soy de los que pues, perdimos o ganamos, no, no me interesa lo demás. ¿Se han notado que pues, te parece un poco a Marisol González el vida del Canelo Álvarez. Sí, Tapatía, Chiquita, toda la mayoría de las chavas me han contado y la verdad es que la mayoría de las que son del Alto Jalisco, zonas de por allá Tonalá, de San Juan de los Lagos no, no es de allá, ¿verdad? Ah, lo siento, perdón, por la geografía un poco retrasada que llevo jefe. pero ya que ese orgullo de Guadalajara pues ahí vienen las chivitas, máximo orgullo que no me interesa lo que digan ah, es que perdieron. es que van a decir que llegaron a la final, no, no me interesa a ver ¿cuántos mexicanos han llegado a la final de la Libertadores, acá y Cruz Azul y nosotros las chivas, claro que sí pero bueno, ya ahondando más sobre, dejando un poco más al lado del tema, pues estamos empezando a escuchar nuestros beats que pagan como cada semana en opción sónica así que los dejamos con esta rodilla que se llama Ten Seconds Before Sunrise igualmente del señor DJ Tiesto ¿no? Y continuamos con Knock Factory de Dead Mouse. Así que venga producción suele. Y continuamos platicando al ratón. Bueno, estamos en el final de nuestra, de nuestra segunda semana de transmisiones de Ocean Sónica, estamos despidiéndonos, no sin antes agradecer a todos los que hacen posible esta transmisión nuestra cabina, señores, señores de cabina, muchas felicidades por su trabajo, buen éxito. y espero que les siga gustando espero si bueno, vuelvo a decir espero sus comentarios sugerencias también complacencias cualquier cosa que se les ofrezca que estamos en este espacio de opción sónica, y nos dejamos con esta última rolita y nos vemos hasta la próxima cuídense